¡Qué manera de empezar, amigos! ¡Buenas tardes! ¡Hasta las 8, las 7 en Canarias! s Bueno, y hoy hemos comenzado con una conjunción de astros. No, no, no es que me esté poniendo telúrico, ni mucho menos. Fíjate, la canción compuesta por m i k e McDonald y Kenny Loggins cuando estaban en Duby Brothers. De hecho, se llevó un Grammy en 1980. Y la versión de Aretha Franklin, uno de los más grandes exponentes de la música Soul, que además en el 87 fue la primera mujer en entrar en el Salón de la Fama. ¡De lujo hemos empezado hoy, amigos! s b u e n o y a i i e d i ¿Qué estáis todos? Eh? ¿Qué eh? h tal? ¿El fin de semana? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Ya estamos aquí? Sí. Bueno, nosotros comenzamos la semana felices y contentos y con ganas de transmitirte esa positividad. Así que hoy, fíjate, hoy os voy a proponer un viaje en el tiempo y regresar a nuestros días de escuela. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? 606-712-658. Ese es nuestro número de WhatsApp para que nos digas, ya que hoy es el día del delegado. ¿Quién era el personaje estrella en tu escuela y por qué aún os acordáis de él? he Felicitado el lunes y todo eso, la pregunta es: obligada. ¿Cómo obligada. a lleváis lo que queda de lunes? ¿Pululáis como alma en pena o nos queda energía para otra tarde con Playkiss? Bueno, yo no hace falta que os diga nada, e ¿eh? que esta mañana se oían mis lloros desde la Plaza Mayor, e h como cuando ibais a la escuela, e h igualito. Que no quiero ir, que tengo sueño, que la seño me tiene manía, o、oh, qué malito estoy, qué poco me quejo. A lo que tu madre siempre te respondía, vamos, que allí están tus amiguitos. ¿Os acordáis de los amiguitos del cole? Uf, había más personajes que en un cuento de hadas: ¿eh? el Notas, la Empollona, el Bedel, el Manta, la Pelota, la Seño, el Tardón, la Presumida. Por eso hoy, día del delegado, delego en vosotros la tarea de contarnos quién era el personaje estrella en tu escuela y por qué aún os acordáis de él o de ella. El Black and Decker, todo el día perforándose la nariz. La Cotorrito, Cotorrito. Cotorrito. <risa> el que enterró siete veces a su Yaya. <risa> Cuéntanoslo en el 606-712-658. 606-712-658. O bien en nuestras redes sociales. Búscanos como PlayKiss-Bajo es. Bienvenidos a mi show de la tarde. e s t á s en p l a y k e y s Con Ricky García. Capacidad de construir himnos, Cher, y esto que se llama Strong e n o m p l a s 5 y 25, una menos en Canarias, en directo. Llega el momento de las efemérides de un 25 de abril. Ricky García. El Poma Carne, que canción d anchura. Bueno, en realidad es una canción de Wings. Tal día como hoy, en 1984, el grupo Wings, banda que formó Paul McCartney un año después de la disolución de The Beatles, se separan de manera definitiva. De hecho, Paul McCartney ya llevaba desde el 80 publicando los discos solo con su firma. Roxanne, Roxanne. Tal día como hoy, en 1979, Police hacen su debut en el programa de la BBC Top of the Pops, algo parecido a lo que aquí en España fue aplauso. En el programa estrenaron Roxane, que se encontraba dentro de su disco o u t l a n d u s de Amor. Y el 25 de abril, tal día como hoy, pero en 1945, nacía el músico sueco Bjorn Ulbeus, integrante del grupo sueco ABBA. Perdonarme mi sueco, ¿eh? Do, <risa> el cuarteto se formó en Estocolmo en 1972, pero alcanzó la fama internacional dos años después, al triunfar en el Festival de Eurovisión con esta canción, Waterloo. Desde entonces, ABBA ganó popularidad empleando melodías pegadizas, letras simples y su sonido propio, caracterizado por las armonías de sus voces femeninas. Que es el acrónimo formado por las primeras letras de los nombres de cada miembro del grupo: Agneta, Bjorn, Benny. Gianfrida tuvo un fuerte impacto comercial que los convirtió en los artistas con más éxitos de su compañía discográfica, que es Universal Music Group, y la banda con más ventas en los años 70. ABBA es un icono en su país de origen y una figura importante en la expansión del Europop. Además, su popularidad le abrió las puertas a otros artistas europeos, una de las razones por las que ingresaron en el Salón de la Fama del Rock.、Hello. Estás en Keys con Play García. Ricky なに No more race to play. The winner takes it on. The loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms thinking I belonged there. I figured it made sense. Bye.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 Para que escuches este tema z o de Viola w e l l s a que no te l o había dicho, sí, hombre, una torre de sonido fantástica con los amigos de Energy System. Estoy aquí a punto y preparadita para mandártela. Solo tienes que dejarme un mensaje de WhatsApp en el 606-712-658. Y hoy, que es el día del delegado, nos cuentas quién era el personaje estrella en tu escuela y por qué aún os acordáis de él o de ella. Vamos hasta Sevilla, ahí está nuestra amiga Esperanza. Yo estudié en el Marcelo Espínola, en u m brete, y había una persona que era el originador de abucheos. Pim, pam, pim, pam. Se encargaba de empezar un abucheo ¿Sí? hacia cualquier persona que hiciera una tontería en el patio cuando estábamos en el recreo. para que ...que d i a todo el mundo y lo abucheara soy j o s é bueno pues yo sí me acuerdo t e n í a m o s un profesor que le decíamos el sapo era un tío con una barba blanca enorme que parecía papá noel no y, y cuando se sacaba un moco ¿Eh? se... <risa> Se limpiaba ojo, en la barba,、ojo. era un poco g u a r r o e l tío. ¡Borstenoso! Buenas tardes, soy Ana de Málaga. Hola, Ana. Mira, pues mi época de estudio,、eh, yo he sido muchos años delegada y la verdad que, bueno, me respetaban un montón. <risa> Y luego, los últimos años que estuvimos en el instituto, pues bueno, habíamos un grupillo que estábamos colados por el profe de religión. Oye, oye, oye, o y Vino un chico súper joven que, claro, que quería hacer cura, no sé cuánto. Y bueno, y estábamos todas locas por el profe de religión. Juan de Torrevieja. Hola, Juan. Yo, sin ir más lejos, estaba metido en todas las movidas donde olía a fiesta. Que si las paellas, que si bailes de estudiantes, que si、eh, los bailes estos de fin de curso. Esto es el b r u n c h Bueno, una actuación <risa> espectacular. La del blago de los cisnes, cuando salimos a bailar con los mayos, r e que vamos, eso <risa> tiene su tocado. <risa> Cuéntanos la tuya, 606-712-658, o bien en nuestras redes sociales, búscanos como Play Kiss-Bajo-Est. e n e m o s tiempo, ya lo sabes, como todas las tardes, hasta las 8, las 7 en Canarias. ¿Te quedas? Esto es Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. es un comienzo Tan delicioso tiene esta canción. ¿Sabes de quién es? Es de un señor que tiene dos Grammys en su casa. Y tiene una canción que se llama Valerie. Y además, esta joya que ya suena en el show de la tarde. Steve Winwood. En Canarias, señoras y señores, con ustedes, Ricky García, el mismo para hacer que las tardes se conviertan en el mejor momento del día. Por supuesto, contando con vuestra participación. ¿eh? Venga, que hoy nos han dado permiso para poner a caldo al más notas de la clase, sí, porque hoy es el día del delegado. Queremos saber quién era el personaje estrella en tu escuela y por qué aún te acuerdas de él. La Mary Poppins, perfecta en casi en todo. Rosa Rosae, la profe de latín. El yo-yo, que siempre quería salir a la pizarra. 606-712-658 o en nuestras r e d e s Búscanos como PlayKiss y n bajo es. Te esperamos hasta las 8, 7 en Canarias. Esto es PlayKiss con r i c k y García. 『帰れ』。